Bueno, seguimos en este tercer bloque, es como un bloque largo, si así, <risa> largo, ha sido este programa. Eh, el sábado 23, a raíz de lo que se celebra, lo que se conmemora, mejor dicho, el 25 de noviembre, que es el Día contra la No Violencia hacia las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en la Plaza Rivadavia se desarrolló otro encuentro más, creo que es el décimo, Eh, uh -huh. Encuentro de artistas por la no violencia eh, Desde la mesa por el juicio y castigo Y un montón de agrupaciones Y organismos de derechos humanos Y agrupaciones del campo nacional y popular Estuvimos participando ahí Y remarcamos esta cuestión que hablábamos Al principio del programa Del de lawfare y de la violencia política Hacia las mujeres de, del continente Y por qué es esa violencia hacia ellas eh, Pero quien estuvo en la organización De todo eso es Pato Dauzzi <risa> Con la como que la veníamos mujer, era. hablando Era como la mugre <risa> Pato, bueno, hablamos de recortes? Claro. <risa> bueno, con... es, este <risa> encuentro no tuvo bandas de afuera porque no, no tuvieron recursos para poder traer, ¿no es cierto? No, no. <risa> bueno, nada, podemos seguir hablando de, de un poco de eso, pero nada, me gustaría también hablar de, de nada, de esto de que se realizó el décimo encuentro de artistas por la no violencia, que no es poco, 10 no es años desarrollando apulmonio de y resistencia. <risa> sí, en la calle y bueno, y mostrando el arte de la ciudad de las mujeres eh Nada, fue un encuentro más el décimo eh, sí, estuvieron bandas todas locales eh, bueno intervenciones bueno una de estas de la mesa por el juicio castigo que estuvo muy buena y además bueno organizaciones políticas sociales eh, la campaña por el derecho al aborto socorristas como entre las más destacadas o, o reconocidas sí. Eh, sí la verdad que fue un encuentro re lindondo que eh, Nos acompañó el clima y nos acompañó mucha mucha gente eh, y bueno así una cuestión de de, de que no, no pudieron haber bandas de afuera igual un reconocimiento de las bandas vaense que, que está bueno eh, pero bueno siempre tratamos de que, de que se pueda traer alguna bandita afuera pero bueno no no no hubo dinero una vez más de, desde la secretaría de cultura no hubo dinero así que utilizamos un dinero del fondo consultivo que quedaba, así que, bueno, con ese dinero intentamos hacer lo que mejor salió, y salió lo mejor porque la pasamos re bien, eh, hubo intervenciones artísticas, de todo un poco. ¿Cuál es, eh, qué es lo que ustedes nos motiva a organizar este festival? ¿Cuál, ¿Qué es el mensaje que quieren dar? Siempre desde la cultura, que es, es algo interesante también, porque sí. hablamos de que estamos de una cultura patriarcal y como... Sí, sí contrarrestar todos lo, lo, los valores o los principios que en realidad es la violencia que genera esa cultura si sí, en realidad eh, entre las que or, lo organizamos que viene de la mano de olga corrales que hace mucho siempre lo organizó ella bueno y ahora empezaba como a, a invitar más personas porque bueno también genera un cansancio físico y mental <risa> realizarlo así que acompañado siempre es mejor eh, la idea o lo que pensamos o lo que sentimos nosotras es que siempre que a través del arte uno puede demostrar eh, sentimientos, eh, cómo uno se siente, lo que pasa, porque en realidad hacer un encuentro eh, de artistas por la violencia es un garrón. Hoy, ahora, hace un ratito volvimos a leer que asesinaron a otra mujer, entonces eh, es fuerte. Y el encuentro lo que genera es que otras mujeres que han sufrido alguna situación de violencia también se puedan encontrar ahí, que encuentren una aliada una compañera para poder charlar y sanar un poco y creo y pensamos que a través del arte se pueden expresar un montón de, de este tipo de cosas, entonces esto de la lucha en la calle, de la visibilización pública en la plaza donde el sábado a la tarde, donde la gente sale a pasear, está re bueno. Así que nada, lo tomamos desde ese lado, desde que el arte eh, yo por ejemplo que soy artista, eh, nada, hace bien, sana, eh, te encuentra con otras compañeras, con otros compañeros, entonces eh, demostrar eso, de que de que lo podemos hacer con una expresión artística, ir sanando y acompañar a otras, como todo, eh, no sé, un hilo con, claro. conductor, ¿sí? Como eh, círculo como de acompañamiento. Círculo, ¿sí? de, de, bueno, siempre hablamos del círculo, del abrazo, de todo esto, así que, sí, es un poco de eso. Eh, cuando estuvimos organizando todo esto, hacía bastante que veníamos como charlándolo, La idea siempre fue esa, nada, encontrarnos, que las compañeras que no se encuentren bien en ese momento puedan estar ahí, que, que puedan ser acompañadas por sus hijos, por sus hijas. Había muchos niños, niñas. Por ejemplo, de la campaña pintamos un mural de niñas no madres. van bueno, y se recoparon un montón de niñas a pintar, preguntaban qué era. Y nada, recontentas. Así que genera este vínculo con, con la otra persona. Sí, por tanta necesidad y además, si vienes a encuentro de artistas eh, está bueno porque ustedes abren eso a, a organizaciones sí, que, sí, políticas sí, sí. organizaciones sociales a cátedras de la universidad sí. eh, demostrando que el arte en realidad todos ten, podemos sí, hacer arte, arte y la cuestión y, del género y disidencias que, que está avasallando claro. <risa> todo, todos los aspectos entonces sí, sí es un poco de eso también no quedarnos nada más en una que sabe pintar o bueno, en una que sabe bailar o en una que sabe tocar un tambor o expresarse con un, una poesía, sino que también puedan venir de diferentes organizaciones y, y mostrar, hubieron comedores de niños y niñas que trajeron intervenciones, que habían realizado en talleres, con la psicopedagoga, por ejemplo, en Los Yolas, de sí. Y estuvo re bueno haber llegado a la psicopedagoga con cuatro o cinco de los chicos y estaban re y miraban. Entonces, sacarlo de otros contextos también del barrio, que a veces por ahí nos olvidamos un poco también de ir a los barrios. Y, y esto que, de, bueno, del, que sea el centro de la plaza donde todos y todas podemos venir, verlos llegar se estuvo re bueno. Y eso Fue también bien. es combatir la violencia, sí. ¿no? La violencia que generan las distancias que hay en, sí. en las clases sociales, sí, bueno. los lugares de encuentro. En la plaza somos todas iguales. Exactamente. Así, así que, bueno, nada, contenta de que se haya podido realizar más allá de del poco presupuesto y de, nada, de esto de que no se quieren hacer cargo de, del arte de un montón de cosas, pero bueno, llegamos a la plaza, así que muy contentas Bien. y gracias por el espacio para poder venir y, y contarlo no bueno esperamos eh, el año que viene a que sea el onceavo encuentro <risa> sí el onceavo encuentro sabes. décimo primero <risa> décimo primero, primero. <risa> <risa> inventamos palabras. Es arte, al fin de cuentas. Es arte, es arte. Si sí hay atractividades y tantas claro. cosas en estos últimos cuatro años. Claro, Pero bueno, poniéndonos serios y para dar un poco de contexto, vos recién decías de un femicidio que tuvo lugar en La Matanza. Es una mujer de no identificada todavía entre 30 o 40 años que estaba embarazada y murió luego de recibir golpes en la cara y en la cabeza con un objeto contundente que no fue hallado todavía, no decíamos que estaba embarazada, y la encontraron desnuda de la cintura para abajo. Y si lo ponemos en un contexto un poco más grande, sin contar ese caso, en los últimos nueve meses se registraron 229 femicidios. ¿Cómo no vamos a salir a la calle? <risa> Exactamente. Sí. Y también, eh, recientemente, eh, se denunció a un senador nacional sí. por violación, estamos hablando de Alperovich, de Tucumán, ex exgobernador, uh -huh. Y bueno, finalmente eh, tomó licencia, igualmente le costó un poquito sí, ¿no? hacerse, hacerse cargo. <risas> Más allá de que uno tiene la presunción de inocencia, en sí, estos casos me parece que hay que tomarse en serio las, las denuncias. Cuando hablamos de compañera yo te creo, sí. no estamos mm -hmm. diciendo que si una mujer acusa automáticamente el hombre es culpable, sino que hay que darle lugar y credibilidad a esa denuncia. Eh, y no usar algún tipo de, de poder, en este caso político, de influencia, sí. para entorpecer la, la investigación. Sí, sin embargo, el, lo que tardó él en tomarse la licencia, en irse de viaje, lo que ha dicho en estos, en estos días uh -huh. que se ha conocido la, la noticia, de nota, Todo el poder que Arperovich detenta en, en su Seguro. provincia y como senador. Tal. Seguro, y aparte yo escuché una entrevista que es de la época de las elecciones de Tucumán, donde él eh, como que le tiraba un poco los galgos a la entrevistadora todo el tiempo, entonces bueno, eso si bien no es una prueba, da que pensar, mínimamente. claro